Nacional Rock presenta a. Maximiliano Romero hasta las 9. 93.7. Nacional Rock. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a toda la gente que está del otro lado de la radio, de la compu, de donde sea, pero sintonizando la 93.7 Nacional Rock. Esto es Expreso Bongo, un programa de 60 minutos que tiene música. Hoy tendrá música en vivo también. Y por supuesto, para que esto salga al aire, tiene una operadora, en este caso es Andrea Gianetti. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, repito,、eh, por si alguno no escuchó. Un programa hecho también con buena gente.、Eh, ¿Por qué? Porque el señor Tebo l o s a z o ha dejado el Twitter abierto, el Facebook abierto y el mail.、Eh, o sea, si nosotros tuviéramos un ápice de maldad, podríamos haber hecho destrozos, n o podríamos haber、eh, mandado mails a toda su lista de trabajo, insultando: renuncio, este trabajo es una porquería. Eh, bueno, a,、eh, si encontramos a los familiares en el Facebook, no quiero pasar a la fiesta con ustedes. Siempre estuve、eh, arrepentido de formar parte de esa familia y todo eso, pero bueno, no lo hicimos. ¿Por qué? Porque somos buena gente y además hoy es el día de armar el arbolito, ¿eh? esa cosa linda que tenemos guardada en el ropero en una caja aproximadamente 11 meses y medio para luego sacarla y que con todo el polvo. Eh, no solo、eh, manchemos el living o el lugar donde uno ponga el a r b o l i t o sino que uno tenga que limpiar, tenga que hacer espacio para que el árbol de Navidad tenga su esplendor. En mi caso,、eh, le he puesto unos adornos,、eh, bueno, los tuve que ir a buscar a la aduana, alrededor de 500 dólares cada bolita, pero la verdad que da un toque de distinción a la casa que realmente、eh, no se puede creer, ¿no?、Eh, no tengo cable, me faltan algunos foquitos de luz, pero. Ese árbol de Navidad es realmente para、eh, alquilar balcones.、Eh, hoy, 8 de diciembre,、eh, se suponía que ayer iban a pasar un montón de cosas que no pasaron, pero hubo algunas que sí. Algunas que、eh, sucedieron, que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en el barrio de Villacrespo o pasando Villacrespo, realmente no, no soy el señor Filcar para andar diciendo. Eh, ¿Qué barrio es cuál?、Eh, esto era la altura de Corrientes al 5000. Estoy hablando del Club B. Nunca había ido. Lindo lugar. Acogedor. Pequeño, pero, pero bien. No tenían preparado el árbol de Navidad, cosa que me indignó un poco. Porque los recitales que fui a ver comenzaron pasado la medianoche. O sea, hoy, un 8 de diciembre. Y no había arbolito.、Eh. Yo creo que. Eh, cada vez que se inspeccionan estos lugares, son ítems a tener en cuenta: que los baños estén limpios, que tengan todos los empleados en blanco y que obviamente el 8 de diciembre tengan el arbolito de Navidad armado. El hecho es que me acerqué, me apersoné a ese lugar a ver dos bandas, en realidad tres, pero una no tocó, una se bajó. ¿eh? Realmente desconocemos porque、eh, la banda Minas se ha bajado de su presentación.、Eh, Después vamos a d a r las vías de comunicación para que nos cuenten por qué se bajaron y,、eh, bueno, calmemos a, este, a las personas que estaban indignadas en la puerta del Club B、e, eh, pidiendo por minas.、Eh, bueno, estaban los que pedían por la banda Minas y había otros borrachines también que,、eh, agitando billetes, pedían otro tipo de minas.、Eh, las bandas que fui a ver son El Perro Diablo de La Plata y la gente de Los Tónicos, que fueron los primeros invitados. Aquí a、eh, Expreso Bongo, vino el señor Pato Domínguez, cantó unas canciones.、Eh, y el recital, a ver, comenzó primero la gente de los tónicos a eso de las 2 de la mañana, ¿eh? un horario platense casi.、Eh, banda de rock'n'roll a d en vivo, suena muy bien.、Eh, tienen una sola guitarra, pero suena como dos. ¿eh? Eh, será virtud del guitarrista, de la guitarra. De, de qué será, ¿no? Será、eh, que los tónicos tienen su propio Brian Epstein en vivo que les dice qué es lo que tienen que hacer, su George Martin, no, claro, mejor George Martin porque Brian Epstein era el manager.、Eh, Habrá alguien que les dice cómo tienen que sonar, bueno, no sabemos. El hecho es que s u e n a muy bien、eh, una, una fiesta de rock'n'roll, a ¿eh? d l Como le gusta decir a, a mucha gente, ¿no? A la pendejada que a pesar de、eh, estar escuchando el g a n g n a m Style, e ¿eh? Eh, le gusta mucho el rock and roll igual. Después subió la gente. Ah, perdón. Antes de que termine el recital de los tónicos, subió el señor Doma del Perro Diablo a interpretar el centauro de los ratones.、Eh, no es que eh, iba eh, Doma eh, disfrazado de、eh, ese animal. No.、Eh, subió, cantó con el señor Pato Domínguez y los tónicos, aquel tema de los ratones en una versión que podría ser propia de Riff. ¿Mmm? Y luego sí, subió la gente de、eh, El Perro Diablo,、eh, una fiesta realmente. Luego se subió Pato Domínguez para el final.、Eh, se subió gente que había ido a verlo, se subió al escenario también. Una cosa este, muy así, un, un happening rock and rollero, si se me permite la expresión. ¿no? Yo creo que si hubiera estado Marta Minujín, hubiera dicho arte, arte, arte, rock, rock, rock. Pero bueno, no estaba ma、eh, Marta, ¿no? seguramente e s t á Por el Malva, o bueno, quizás perdida por ahí, deambulando, caminando. Marta Dina, v i un beso grande. El tema es que estas dos bandas se presentaron ayer y、eh, una muy linda fecha para abrir el fin de semana. Este que、eh, también sucede con el Festipulenta. ¿eh? Está la gente de.、Eh, está el señor Lantos, el señor Strasburger, que en el s a g u á n Sur hacen su Festipulenta típico ya. ¿Mm? Yo creo que. Si、sí, eh, a la gente que viene a visitar、eh, la ciudad de Buenos Aires, a los turistas, se le podría dar una especie de librito con los lugares a visitar, ¿no? Estaría Caminito,、eh, el Obelisco, el Estadio Libertadores de América y el Festipulenta como、eh, lugares y eventos que no se pueden perder. Así que,、eh, aunque ustedes no sean turistas, no importa, vaya, no, igual al Zaguán Sur. Eh, está tocando, creo que tres pecados, rifle y un par de bandas más. Vayan, este, muy buena gente. Suena lindo y, obviamente,、eh, lindo lugar para descubrir bandas. ¿eh? Y además, siempre Lantos y Strasburger tienen también feria de cómics, remeras. Este, si vos compraste algo en un shopping y te queda chico, vas y lo cambias ahí. No hay problema, no pasa nada. Realmente,、eh, un saludo grande a la gente del Fetipolenta s que hoy va a estar en su segunda emisión. Pero hoy vamos a arrancar con algo de lo sucedido ayer, ahí en el Club B. Lo que abrirá esta presentación, este programa, mejor dicho, que tendrá música en vivo, es la gente liderada por Pato Domínguez, la gente de Los Tónicos con Despierto Dormido, Los Tónicos sonando en expreso bongo. ん 私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たちの夢を見ると、私たと、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、 8, Por Nacional Rock de ocho a nueve, Maximiliano Romero. Vías de comunicación para Expreso Bongo, el teléfono cuatro, nueve, nueve, nueve, cero, nueve, tres siete. Usted llama, nos cuenta qué es lo que está haciendo en esta tarde calurosa y se puede ganar maravillosos premios. No, mentira, no sorteamos nada, pero igual contanos qué estás haciendo porque realmente nos interesa mucho el、eh, Facebook para quienes andan con todos estos、eh, bueno, ¿no? estás, eh, aparat, estos aparatos electrónicos 2.0, todo táctil que te puedes conectar con、eh, b u el n o a mar en coche.、Eh, el facebook.com barra bongoexpreso. Con doble S, para, ponga, para que pongas un enlace, una, una fotis, un comentario, algo sobre el invitado, ¿eh? que va a estar sonando. A ver, va a estar aquí presente en un ratito.、Eh, p ó n e n o s lo que vos quieras. ¿eh? Si nos querés bloquear también, b l o q u e ¿eh? a n o s é Y te bloqueamos nosotros también. ¿eh? Algo que sea mutuo, con respeto y con tolerancia también. Y otra es,、eh, otra vía de comunicación, digo bien, es el Twitter. es twitter.com barra bongo radio、eh, nos puedes arrobar nos puedes retuitear favoritear、eh, todo lo que vos quieras、eh. hacenos todo lo que vos quieras pero vía eh, cibernética eh, así evitamos el contacto、eh, bueno no el contacto físico el contacto directo、eh, Si nos crees r traer un arbolito de Navidad o algún presente, lo puedes hacer a maipú555. ¿eh? Traenos、eh, lo que quieras. ¿eh? También, eh, si nos crees r traer、eh, algún otro tipo de regalo, si te sobra algo en casa, alguna percha, alguna zapatilla que perdiste un par, bueno, tráela acá. Tráela acá, igual que、eh, la, la sorteamos entre el resto de los oyentes. Y bueno, y la gente contenta con tal de ganarse algo en la radio. Me imagino que la gente también va a estar contenta. Al escuchar la canción que se viene en este Expreso Bongo, banda legendaria que ha、eh, pasado sus formaciones, lamentablemente,、eh, la ida del señor、eh, Bocha s o k o l por ejemplo, pero la banda sigue adelante y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo más que bien.、Eh, se adaptan a los sonidos, el último disco es bastante. tiene cosas electrónicas, así bastante bonitas. Y、eh, los muchachos igual siguen grabando en Nono. Siguen ahí en el medio de la montaña, graban tranquilo, toman mate, juegan al m e t e g o l y después, claro, vienen acá a Capital y traen el disco nuevo, tocan en el Luna Park,、eh, en vivo suenan con、eh, 20.000 teclados, claro. Bueno, esa es la gente, ¿no? La gente que va a Nono a hacerse la relajada. La que、eh, estoy harta de la jungla de cemento, esto que lo otro, pero claro, después pisan capital y se hacen、eh, los que、eh, están en la última de sonido y todo eso. Pero vamos a escuchar aquí en el aire de la nacional rock un tema en vivo de esta banda, de las pelotas, en el Luna Park, sí, en vivo. El tema Corderos en la noche. Llévame, llévame, llévame a la tanda. Luego del interludio comercial, aquí en vivo el señor Chicho en Expreso Hongo. Comienza espacio publicitario. A tuitear mi amor. A, a, a, Arroba Nacional Rock 937. ¿Tienes alguna duda? e s t á s escuchando Nacional Rock? r o r o c k 93-7. 7 n a c i o n a l Más que un género.、Miren. Una actitud. Una El rock transpira en cada barrio. Las noches. Y el nacional rock, vamos al lugar de los hechos. El ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. No dejes que un par de tipos te digan qué es lo que tenés que escuchar. Decidilo vos mismo. El rock va con v o s a todos lados. Nacional Rock te lleva los vegetales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad. En vivo y en directo. El r o c k es para todos. Y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 9 7 Más que un género. Una actitud. Este domingo 9 de diciembre, vení temprano a la fiesta patria popular, porque hay mucho para disfrutar en familia. Desde las 15 horas, los accesos a Plaza de Mayo se transformarán en la Avenida de la Pluralidad, el Paseo de la Integración y la Avenida de la Diversidad. Te esperan música en vivo, DJs, juegos para chicos, circo, gastronomía, ferias culturales y un gran desfile de comunidades, murgas y carnavales de nuestras provincias. Y muchas sorpresas más. Y después, todos nos juntamos en el gran acto en Plaza de Mayo para cantar y bailar hasta la medianoche. Para recibir juntos el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. a c o r d a t e te esperamos desde las 15 horas en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. 93.7 arroba radionacional.gov.ar El mail de Nacional Rock. Fin. Espacio Publicitario. ¿Estás escuchando? r r o s n a s a n d o Nacional Rock. <risa> no m u no. o g a s q u no. o a s e n me i g a e no. n i o n a s q o No m i n e s q a s i o n u e n i g i g a s i o e s q u s e s que n a n d o n a s i o n a s q o No no. n e no. a s que s s i e n e La Radio de la Generación del Bicentenario. ペタローと amor、せふえ、せふえ、ペタローと amor、せふえ、もりょう、えん esta ocasión、あいよ、 Corría el año 2006. Era este mismo estudio. Era otro nombre la radio. Otro nombre el estudio también. Porque a partir de este año l l a m a lo h i z Alberto e s p i n e t a En este estudio sucedía una cosa muy rara. Estaba la gente de Proyecto e s q u i z o d e l i a Estaba el señor Hernán. Estaba Florencia Ruiz. Y estaba otro señor también que está sentado enfrente mío. Que en esa época estaba con la canción de los días, con un disco y. Incluso me dejó un CDR con un tema que se l l a m a Oro de Primavera.、Sí. Me dijo: Tenelo, esto es algo de lo nuevo que voy a sacar ahora. Desde ese momento hasta casi ahora no tuve novedades de él. No sabía, a ver, sabía que estaba en España.、Eh, veía a veces algún flyer en el fotolog, en aquel viejo fotolog, que decía a l l í y o en vivo. Uno ilusionado entraba y decía: Madrid, calle de las no sé qué, bueno. 12.000 kilómetros por c i l l o a, a, a ver, uno lo quiere ver en vivo, pero este, es un viajecito. Hoy, por suerte, lo tenemos aquí. Otro es e nombre de la radio, otro el del estudio, pero está aquí el señor con su guitarra. Buenas noches, g h i l l o ¿Cómo、Buenas、le va? Buenas noches, Maxi. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien.、Eh, quiere presentar a su t r u p o Está el señor Nico, es、eh, prensa, manager,、eh, amigo, diseñador.、Eh, lo que venga. Fernando. ¿Fernando? p a n k y Bastianelli. El chico que me está acompañando en percusión ahora en esta banda nueva. Ah, bueno, la, las presentaciones son、eh, guitarra acústica con un poco de percusión, es una banda armada. No, no es una banda armada. Está Mar, Marcelo Belén en batería, que e s la batería de los visitantes. Ahora tiene una banda que se llama Siempre. Está Hernán b a s a n o en guitarra. Está Daniel Funes en bajo. p a n k y en percusión. Un saxofonista invitado que no sé el nombre aún. Ah, no sabes el nombre todavía. No, pero está ahí y suena. j a a Y luego hay una cantante invitada que se llama a b u、eh, s Benetelli, d e que va a, va a participar de un par de canciones también. Ah, bueno, bien, o sea, todo un, un sí, ensamble. Es un, combo, es un poco siguiendo el concepto del disco de Gigi Malasaña Beach, que grabé este año que pasó, que tocan unos 25 músicos de Madrid, Buenos Aires, Nueva York, y es un combo de muchos músicos, como y a dije recién, ¿no? e n t O n c e s hay que、eh, transportar eso un poco al directo. Está bien. Repasemos un poco. A ver, la canción de los días. Y luego, ¿qué pasó con, con Gillo? Sacó、eh, un disco antes de partir para,、eh, para la patria madre. Hizo. Bueno, hice la canción de los días.、Sí. Luego hice un disco que se llama Conciencia, que quizás está un poco más perdido por ahí, que lo edité en España, Maldit. Y luego hice el trío, Gillo Trío. Y luego hice La Agonía de Pat, que es una banda que yo quiero mucho, que yo hacía las canciones porque no cantaba. Delegué el, el canto de e otra o r p s n a una chica, Tamara Domínguez, una chica española. Y luego viene el disco este, de m a l a s e n a Beach. ¿Y la, ¿Y la movida en España, por ejemplo, cómo es? Este, ¿Vos ya conocías a alguien? ¿Te fuiste metiendo?、Eh, ¿Tenés como ciertos lugares que sos como. A ver, como que puedes jugar sí, de local si se quiere. Sí, bastante, sí. Yo en España llegué en el 90 y tuve la suerte de contactar con Daniel Melingo, que estaba ahí. Que éramos un grupete, ¿no? La, la embajada del trash.、Eh, Willy c r u o k、eh, Pablo Guadalupe,、eh, José Luis González. Algunos más que me olvidó por ahí, luego vino Martina Loé. Veamos bastante gente tocando. Y ya, bueno, de ahí empezaron los primeros conciertos, s ¿no? En Madrid. Pero sí, son, en total fueron como 15 años, 16 años en Madrid. O、claro. sea, que tengo mi espacio, sí. ¿En qué barrio de Madrid? Por curiosidad, ¿eh? porque conozco. Bueno, un me poco conocen en varios. <risa> <risa> en varios, bueno. <risa> en lo s、sí, que puedas circular sin que te detengan, digamos. ¿eh? Bueno, no sé si hay muchos, pero、bueno. yo recomendaría Malasaña, Lavapiés y el Centro General, ¿no? Vallecas también. Vallecas es、eh, para, por las afueras. Sí, más a las afueras.、Sí. Es para el sur.、Oh? Es para el sur. Cerca、claro. de la cancha del Atlético, por ahí. No, cerca de la、no、cancha d e Rayo Vallecano. Ah, eso es más todavía, más al sur. Sí, pues el a t l é t i c o está más en el centro. Está dentro del centro de la cancha de l a t l é t i c o Claro. Es el Manzanares, está a la orilla del río Manzanares. Claro. Está、ah, en el centro mismo. Claro, claro. Hasta ahí creo que es la estación Pirámides o algo así, por ahí. Exacto, bueno, sí. Bueno. A ver, conoces. Sí, sí, sí. Este, conocemos. Bueno, fui a buscarte por Madrid, fui con、sí. un cartel grande, Yillo, Yillo, no te encontré bueno, por no, ningún me lado. Me dijeron que había alguien con un cartel, pues yo dije que no puede no, ser. No, bueno, bueno. Este, <risa> vio cómo es lo del boca en boca, ¿no? Uno ve a alguien con un cartel de Yillo y dice, yo conozco、sí. a uno, ¿será este? No.、Bueno. Pues ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Sí, que ha pasado varias veces. Mire usted.、Eh, ¿Cómo es esta llegada a la Argentina? ¿Es por un tiempito?、Eh, ¿Es para.? Terminar con el disco nuevo, presentarlo un poco acá, después volver y seguir、eh, moviéndote allá. Bueno, de, de comienzo yo pienso en quedarme, la verdad. Tengo muchas ganas de quedarme acá, he s t a d o un tiempo tocando por estos lados. Y está muy bueno arrancar con el disco este y con la banda de amigos que me acompaña. Está, está todo muy bien. Está muy bien.、Uh -huh. Además, también, este, bueno, hombre que estuvo en los inicios de Cienfuegos, de Día D, y hoy en día no está Cienfuegos, pero está El Siempre Eterno, está Día D. Es como,、eh, como que todo resurge de、Ajá. alguna manera. Sí, sí, sí. Este, y vas a estar tocando con ellos justamente. Sí, el, tocamos el 15 en n i c e t o con el Siempre Eterno.、Oh. Eh, te lo d e n d o a Sergio y su troupe, ¿no? Y luego seguramente haremos algo con los chicos de Cienfuegos.、Eh, Cienfuegos no de、Epa. día d í Si me estás tirando una eh, primicia. Eh, este... Sí, siempre queda algo ahí. Epa,、bueno. Y luego seguimos el 22 con el tributo a Cienfuegos, ¿no? Con, con Nico. Sillos automedicados, p a j a de inflamable y el coche negro. Fantástico. Bueno,、eh, nunca había el coche negro en vivo, así que bueno, va a ser una, una buena chance. ¿eh? Claro. Este, ¿Qué banda Cienfuegos?、Eh? Una, un, a ver,、eh, creo que era el cantante de Gong, de esa banda、eh, uh -huh. inglesa, que dio como una definición de banda de culto. Que es una banda que q u i z á、eh, no muchas personas, <risas> pero que quiere n muchísimo. O sea, es q u i z á como un público un poco más reducido, pero.、Eh, A ver, no es que alguien pueda ir a ver a,、eh, a Cienfuegos.、Eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, voy a verlo, me da igual, no lo voy a ver, no. O sea, lo va a, a ver y e s Lo va、eh, a sentir, ¿no? Claro. Con todo. Y se pasa con esas cosas que vos decís de, de culto, quizás hay menos gente, pues están todos al palo, ¿no? Claro. Como que participas de algo muy especial, una especie de ritual, que te hace sentir más. No sé si tendrá que ver la cantidad, la verdad, no creo. Es una cuestión de sentimiento. Bueno, ahora este. El, el Siempre Eterno tiene esa cosa ahora también, o sea, quizás es、eh, mayor convocatoria, no sé, pero es también que están、eh, tocando bastante seguido、eh, y bueno, llenan lugares como Group, Eniseto e también, así que、uh -huh. eh, está lindo. Cuando toques, por ejemplo, con el Siempre Eterno, va a ser misma formación que toques con,、eh, con el ensamble, con batería, este, va a ser algo más. Está un poco en formación, llevo una semana en c y o a c á ¿no? Una Entonces, semana. Una semana, muy poquito. Entonces estamos formando la banda para algunos cambios. Todas las canciones van a ser las mismas. Ah, bueno, eso <risa> es、claro. lo importante. No, p a r e s e interesante, p u e es lo que decíamos antes: como, como el disco tan, tiene tantos músicos y tanta gente aportó tantas cosas ¿no? y vistió las canciones, también es lindo que, que participe gente y les dé un toque distinto a cada cosa. Además, me imagino, llegaste、eh, hace una semana, te tocó lo de la nube tóxica, lo de las inundaciones. Necesitas un tiempo para bajar y sí, decir, la bueno. la nube tóxica, la verdad, ni me enteré. Ni te enteraste. No, la inundación tampoco, llovió mucho, me, me encantó. La verdad, me encantó la lluvia, el cielo rojo. Está bien. Bueno,、sí. veo que lo puedes ver de un lado más este, <risa> poético, ¿no? Hubo un montón de, de gente que estaba、claro. a las puteadas, pero bueno, este, sirve un poco, una bienvenida un poquito apocalíptica Acuosa,、claro. para el c h i l l o Pero bueno, decías también que、eh, estás viendo lo del ensamble con lo de la gente que tocas, cómo se de define. Por ejemplo, en Chicho Trío, me contabas que tocaste con Claudio g a v i s por ejemplo. Sí.、Eh, es una amistad que salió en España también, justamente, porque g a v i s está.、Eh, allí, á s、sí, en España hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, y luego él participó en el disco del trío, este n e último también. Y bueno, sí, somos amigos.、Eh, que te juntás、eh, seguido con g a v i s que grabás con él. Te dijo si vuelve Manal, si. Me dijo、eh, muchas cosas, no vamos a andar diciendo acá. Bueno, fuera de aire, entonces, fuera de aire. Escuchemos Amapola, entonces, de Chicho Tiro con Claudio Gavis y me contás todo si s vuelve m a n a l o no. Amigos a n d o en España con Gillo, contándole s cosas, <risa> anécdotas que eh, suceden. Eh, no todo es、eh, jamón crudo, cañas y f n a c n o También hay、eh, otras cosas, pero bueno, no vale la pena. <risa> hay cosas que van a suceder que son mucho más placenteras. Por ejemplo, el próximo disco de,、eh, de Gillo, ¿habías、eh, dicho el nombre recién? Gillo y Malasaña Beach. Gillo y Malasaña Beach. La onda de este disco sigue con eh, cantautor. Eh, ¿Qué influencia tienen los músicos que tocan también? ¿Le suman a ese sonido? ¿Traen su propio sonido? Bueno, las canciones están hechas como siempre de guitarra y voz, ¿no? Las hago yo con la guitarra. Luego las fuimos vistiendo con más instrumentos. Hay trompetas, saxo, teclados,、eh, bandoneón, pianica. Uf, no sé, no me、no、acuerdo. Hay, hay un montón de instrumentos. Están más vestidas que en otros discos anteriores míos. Pero no sé, eso de cantautor, yo qué sé. Son canciones. Canciones, sí. b e n o parece que si vos las cantás solos, o cantautor y si tocas c o n g u i t a r r a eléctrica, no. Claro, esa es verdad.、Eh, fecha estimulada,、eh, sí, estimulada para el lanzamiento. Estipulada, digo bien. Estimulada Dije, también. Estimulada porque es una fecha que nos estimula a todos. Es una, palabra,、claro. una fecha, con M lo voy a decir, una fecha estimulada para el nuevo disco. Esta semana. Esta semana, Esta ya. Semana viene, es、sí. inminente. Es inminente, ya está ahí calentito. Fantástico.、Eh, sello independiente, elaboración propia. Sí, Lucibel, el de todos mis discos. Esto va a estar a la venta en los shows, va a estar en el c i n e c r a f En los shows, en, en tiendas, en varios sitios. Fantástico.、Eh, Arrancamos con la t o c a d a ¿querés? ¿Querés? Sí,、claro. eh, a sí, tu pero, criterio. Exacto. Voy a adelantar un poquito, no me voy a tratar este más entero, voy a tratar un poquito de algunos y ya está. Diablos. Diablos. どぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉ n とぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉーとぉ どうもありがとうございました。 と、ありがとうございます。 Del disco nuevo, entonces. Exacto, Diablos. Diablos. ¿Podrás e r algo, por ejemplo, Canción de los Días? ¿O te pateo el tablero? Sí, no. pegan e el palo.、Eh, lo que quieras, lo que quieras. Bueno, un,、eh... un ensayo en vivo casi. Voy a ver una canción vieja, ya que mencionaste la Canción de los Días, que es una canción que también fue grabada en el p r i m e r Disco de Cien Fuegos. ¿Celoso? Celoso. Fragmentos de canciones que,、eh, si uno está del otro lado de la radio y las quiere escuchar completas, obviamente, porque、claro. la radio es, es gratis y no vamos a Claro、no、vamos a No、eh, tocar canciones enteras. ¿no? Obviamente, si、bueno, las、sí, q u e quiere... r e Podemos tocar también, pero. No, por eso.、Eh, esto es para、eh, los oyentes porque son muy cómodos, ¿viste? O sea, están del、Ajá. otro lado y piden canciones enteras. No, bueno. No creen, vamos a hablar un poquito, ¿no? Las canciones también las, podemos, las pueden escuchar en directo. Por eso, justamente, para escucharlas en vivo, repasamos entonces. El 15 de diciembre con、eh, El Siempre Eterno en Niseto. En Niseto. Y también con el coche negro, presentación el 22 de diciembre. Exacto. Entonces, sábado 2 de diciembre es en Reconquista a 1030. Por acá nomás. No por acá、uh -huh. nomás. Así que, si andan por el centro, ese día p r e n d e una vuelta. e s t a b a mirando de、eh, Canción de los Días, por ejemplo. Este disco junto a otros más debería llevar el sticker de Tiene bajo de Martín Aloe, porque también、eh, el de Jorge Serrano tiene bajo de Martín Aloe, el,、eh, el de Erika García, los de Erika García, los dos primeros también, sí, sí. Eh, Cienfuegos, eh, Willy, digamos, Willy c r u g también, Lingo. Melingo, bueno. b、pues、u En o este、eh. disco, en el último disco, Martín toca un un, solamente una canción que se llama El Instante Más Preciado, que es una canción que yo quiero mucho de una banda que teníamos que l l a m a a Harry. Llegamos un trío de Martín, Pablo Esau y yo. Y bueno, toca, es muy especial esa canción, pues, una masa.、Eh, ¿El disco nuevo está grabado acá, mitad y mitad? Está grabado desde allá, está grabado acá también las baterías, toca Fernando Ricciardi, Marcelo Belén y unos chicos españoles, Paco Estrada, Mariano Quintana, que es el Batista del Trío, un chico de Martín Plata. Bueno, también l o s quiero mencionar a Martín Mollo. Nombre, no, nombre. Claro, Martín Mollo, con, con el cual producimos el disco, el Manaseña Beach. Que es el bajista de Gillo Trío y Mariano Quintana, la batería, que fue la banda con la que toqué estos 10 años en España, éramos el trío Galleta. Fantástico, entonces, dos presentaciones de Gillo, disco nuevo. Este, mucha gente para fin de año, como que se relaja, ¿no? Ya vienen las encuestas de votar、eh, mejor、sí. disco o hago el, el show reunión o、eh, saco el grandes éxitos. No, bueno, veo que este, es una vuelta ¿eh? con、eh, disco nuevo, con shows en vivo, así que que sea con salud. Ok. Esperemos que el año que viene haya más shows de Sillo. Sí, sí, a ver, muchas Yo、más. no quiero más recibir un disco, por ejemplo, Oro de Primavera y después que pasen cinco años. Y ¿Dónde está Sillo? ¿Dónde está Sillo? Por lo g e r a l y loco por esa canción al final no, no, no la editamos. Esa canción que estábamos súper ocupados, que era una rumba. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si, si la pongo en Mercado Libre o en e Bay, saco cinco、claro, gamas más, un, más sí, o menos. exacto.、Eh, ¿Te parece una más para despedirnos? ¿La、sí, s i、sí, voy a tocar una llamada Yo no voy.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 Julia fue hasta el espejo y se besó en la boca, se acomodó el pelo y levantó los hombros. Dijo, lo que no conozco es lo más importante para mí. Lo conocido, lo conocido vive en mí. Sabes que no soy el sol, sin embargo me empujan hacia el hielo y yo no voy, yo no voy. パーサー、パ r pa se a ー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パ s サー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パー o ー、パーサー、パーサー、パーサ a パーサー、パーサー、パ a サー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パーサー、パ 「さすがにそれを見つけたのに」「さすがにそれを見つけたのに」「さすがにそれを見つけたのにそれを見つけたのに」 En vivo en Expreso Bongo, ¿alguna vía de contacto por si la gente se quiere meter por próximas fechas? ¿Dónde、sí, conseguir el disco? En, en, en Facebook, en la página de m a l a s e ñ a Beach, Gigio m a l a s e ñ a Beach. Y bueno, ahí. Ahí aparece sí, en todo. En la red, en MySpace, está lo del trío, pero todavía no está el último disco. Bueno,、eh, muchas gracias por haber venido. A vos, Maxi, muchas gracias. Nos estamos viendo en, en estas fechas. Nos vemos, vengan todos el 15 de Aniceto. 15 Aniceto y el 22 ahí acá en、eh, Rock Club. r e c o n q u i s t a 1030. Bueno,、eh, si no lo armaron el, el arbolito, tienen、eh, tres horas、eh, sí. para que sea 9 de sí, diciembre. y Bueno,、eh, que, y que, sea, ellos, con salud, entonces, ellos, que、claro. sea con salud. Que、eh, sea con salud. Nosotros seguimos en Expreso Bongo. Maximiliano Romero, un programa de música en la radio. Dame aire, dame aire, porque todavía no llegó Mesolán, entonces n o puede retar a los chicos que el programa no, este, ¿qué pasa? Que, que la apertura, que no decidimos、eh, qué chistes hacemos, que no decidimos、eh, la, la columna de Brancatela todavía no. Bueno, hoy viene más calmada la cosa. ¿Qué tal, Nicolás Miranda? ¿Qué tal? Escena que va a tener lugar en cinco minutos más o menos, calculamos. Bueno, por eso es ya cuando empieza su programa. Sí,、eh, por será、eso. su problema. Escena de panicato. Panicato, tal cual. Federico Brangatela, ¿qué tal? Sí, qué tal, encantado, buenas noches.、Eh, le agradezco que hoy vino con remele, no con musculosa. La otra vez fue algo. Pero tiene botoncitos. Sí, eh, pero. Un、eh, eh, par de o n a r s e a botonarse. Creo、eh. que me dejó muy impactado un comentario que me hizo justamente esta persona que me dijo lo de por qué usaba musculosa con pullover. Lo hablé en terapia un par de veces en la semana. Mire, un conocido mío me dijo esto, esto y esto. Bueno, Así que bueno, fue la última vez que usé musculosa. El sábado pasado,、eh, si bien un el sábado suele acostarse más tarde porque quizás sale,、ah, toma algo, yo hasta las 8 no pego un ojo porque es, esa imagen. <risa> esa o sea, imagen, era ¿no? un, día, un día, digamos,、eh, caldoso, ¿no? Mucho calor y, Uy, y un oso. Claro, y llegó acá un lugar eh, con eh, refrigeración y me encuentro con un señor、eh, musculosa. Mostrando、eh, toda su bellosidad, no belleza, ¿no? justamente, no, bellosidad. Hay que, hay, que, hay que delimitar, ¿eh? Hay que delimitar. ¿Qué se trae amenaza nocturna hoy? ¿Brancatela? Bueno, tenemos una nota que <risa> aparentemente, según dice el propio Nicolás Miranda hace un rato, una nota、sí. brillante. Brillante fue la palabra que usó, sofocante. Brillante sobre el mic. Ah,、eh, algo con respecto a esa, ese incidente que hubo. A la mal llamada nube tóxica. Sí, ah, sí, bueno, o, o bien、tóxica. llamada. Arrancamos con e s con todo. Ahora, la nube tóxica. <risa> pum para、oh, la nube. De... <risa> no puedo decir una nota sobre eso que pasa. No. A ver, tenga una definición. Viene ¿no? un especialista que nos va a hablar de la nube tóxica, no de eso que pasó. Oiga, que el especialista soy yo. ¿Usted es, es el, el especialista? Sí, justamente. <risa> justamente lo que me s hablando c o Especialista、él. en tóxicos y en nubes. Exacto. Y hoy, una de sus dos especialidades para hacer un blog de n e t ó No quiero citar a Andy Chango i n o yo soy politóxico, pero bueno, de nubes sé, así que vamos a estar hablando. ¿Usted sabe de nubes? Sé、sí. mucho. ¿Dónde cree que pasó toda mi vida? Muy bien, bueno, realmente no se pueden perder amenaza s nocturna. <risa> si s viene con notas a propios columnistas sobre nubes tóxicas, es algo realmente que no hay que perderse. No, para nada. ¿Banda en vivo? Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy van、Banda、a t e n e r que la b u r a r Hoy vamos a t e n e r que la b u r a r Hoy hay tres horas de, de pico y palas. ¿eh? Sí, de a c h a y tiza también. De sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué hacha? También, Haitiza, sobre todo. Esto es Radio h a c h a y t i z a lo que hacemos nosotros. Fantástico.、Sí. Bueno,、eh, que s e a o s con... O si Martillo. Muy bien, claro. Bueno, si esto fuera televisión,、eh, el gag del señor Miranda、eh, sería un golazo. Pasa que tiene una,、eh, una remera con una simbología política realmente muy revolucionaria. No que... aceptable. No, no, realmente este, esto es un programa ATP para todo el mundo. Y no quiero que al, al nombrar cierta cosa que,、eh, no sé, la madre le haga tapar los oídos a, a, a su hijo de 28 años,、sí. por ejemplo. Sería, sería muy triste. Tiene razón. Gracias al señor Lucio Greco, Daniel Ancelotti, que se están, que están comentando y por Twitter、eh, sobre lo bien que hace Expreso s Bongo al alma. Y otra cosa que hace muy bien es la gente de Super Giris, u brasileros. Nos vamos, m a l é v o l o s i d a c h ¿Eh? i No sé qué será, pero me encanta. Ahí que te recontra. Super Giris u cierran Expreso s Bongo. Se r g i o Miranda. Chau, hasta el próximo sábado.